La verdad que, que contento por haber ganado el primer juego, eh, es bueno empezar ¿no? con, con el pie derecho. Eh, sabíamos que, que no iba a ser nada fácil, que más allá que o a priori era el equipo más débil del grupo, eh, tiene jugadores de, de la selección de Perú y, y la verdad que bueno el primer cuarto no, no entramos bien, pero bueno, después creo que, que la clave fue fue ponernos duro defensivamente y, y bueno pudimos pudimos sacar una gran ventaja y la pudimos mantener durante el partido. En lo personal me sentí muy bien, eh, físicamente también, hicimos una buena pretemporada. Eh, lo único malo que no pudimos jugar ningún amistazo con el equipo completo, pero pero bueno, creo que, que ayer eh, hicimos un buen juego y, y nos da confianza para el partido de hoy creo que creo que va a ser el partido más importante. Bueno, como te dije, el partido de hoy es, creo que, el más importante del grupo. Tanto defensores de Sporting, como Mochi, son los equipos más fuertes del, del grupo, así que, nada, hoy tenemos una, una gran prueba. Ellos hicieron un gran partido ayer contra un gran equipo, como es Mochi cruces, y, y bueno, sabemos no el potencial que tienen. Eh, es un equipo bueno uruguayo siempre aguerrido y con jugadores de mucha experiencia que están acostumbrados a jugar este tipo de torneos así que nada, ahora iremos a ver el scouting y ya poner la cabeza en, en Sporting que, que seguramente como dije va a ser durísimo y, y tenemos estar sumamente concentrados para, para poder llevar el partido